Vamos a ampliar cámaras de seguridad hemos parado porque habían recelos de algunos médicos eh, mismos no querían que le instalemos cámaras pensando que le vamos a controlar a ellos no es la única pérdida se han perdido muchas cosas eh, en lo en cuanto a lo material pero en esta ocasión ya se ya se fue a extremo que es eh, un, una vida humana ¿no? entonces por eso vamos a ampliar en el transcurso de esto de de estos meses que nos quedan para terminar el año cámara de seguridad vamos a poner bueno unos dos guardias uno o dos guardias más lo que requiere pero también hay que organizar habrá que organizar recursos la parte de recursos humanos de acá eh, crear un ítem municipal para recursos humanos para dar responsabilidad cumplimiento de acuerdo a, y elaborar reglamentos y manual de funciones para ese funcionario cuántas cámaras nuevas más se instalaría a lo necesario lo necesario no solamente este al, a los consultores sino que alrededor del hospital tiene que estar gracias a esas cámaras gracias a esas cámaras que hemos puesto tenemos evidencias cómo ha sacado qué tiempo ha estado ahí adentro como visita para nosotros hay una también una gran duda porque se quedó más de dos horas conversando con la madre y eso no podía pasar con un extraño no, no podemos con...